Pali, buen día, ¿cómo te va, vos y a la audiencia? Bien,、eh, a ver, ¿qué le podemos contar a la audiencia? ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Qué, qué ha ocurrido? ¿Hay alguna denuncia? Pero bueno, ¿qué ha pasado con la investigación, bueno, sobre todo?、Eh, la no, digamos, la, la noticia, digamos,、eh, está obviamente colocada, como dijiste, digamos, en algún medio de comunicación de, de esta provincia. Obviamente, siempre nosotros decimos. acá que el uso responsable tiene que ser de las redes sociales, es un uso responsable en cuanto a lo que se publica.、Mm. Eh, conforme eso que, que se publicó, digamos, en base a, a trascendidos que hubo en determinados grupos que se encuentran en la red social f a c e b o o k c o n c r e t a m e n t e y además de alguna denuncia por parte de los padres de estos niños que supuestamente habían sido vulnerados en sus derechos, concretamente un intento de secuestro, bueno, se procedió obviamente a, a relevar o hacer algún relevamiento policial de lo que puede o podría haber sucedido respecto a esta denuncia, obviamente que, que en principio obviamente se toman como cierta y se, se investigan. ¿no?、Mm. ¿No? Hubo una concretamente la semana pasada en, en jurisdicción de la seccional segunda, este, donde intervino también la unidad funcional de, de, de esta ciudad a lo efecto de De recabar cierta información quedaban dos pequeños niños este, que le había sucedido. Bueno, obviamente no arrojó ningún resultado, al menos por ahora, de que, de que obviamente, de que haya alguna, alguna cuestión de intento de secuestro. Y en el día de ayer también tuvimos, digamos, dos denuncias, ayer y anteayer, en jurisdicción de la s e c c i o n al sexta, que este, daban... indicio o daban digamos este, algún tipo de de, por, de de algún hecho pormenorizado que había sucedido en jurisdicción de la sección al s e s t a r respecto a también un intento de secuestro bueno eso ayer obviamente se hizo、eh, gracias digamos a las cámaras de seguridad que existen digamos que corresponden al secom y las cámaras de seguridad que corresponden a digamos a, a, a los particulares、eh, se pudo dilucidar de que de que era un hecho que no había sucedido no o b v i a m、mm、e -hmm. n t e desconocemos cuál es la cuál es la masificación que se le ha dado esto obviamente la tranquilidad de que obviamente en virtud de la denuncia que se digamos que se recepciona en sede policial se hace en una investigación se hace un r e l e v a m i e n t o de las cámaras obviamente se toman entrevistas digamos y se trabaja con los equipos técnicos para realmente Este, equipo técnico me refiero a psicólogos que son expertos en testimonio, digamos, en psicología del testimonio, para ver si el testimonio, digamos, de los niños tiene algún grado de, de verosimilitud o no, ¿no?、Mm. Y en base a eso avanzamos, digamos, en alguna investigación, posiblemente para, para tratar de prevenir de alguna manera. En ese norte, obviamente,、eh, digamos, la policía de la p a z t e l Ministerio de Seguridad han tomado la decisión momentáneamente de Eh, en algunos determinados lugares poner algún tipo de, de protección policial a la salida de la escuela para digamos a v i z o r a r s e de algún tipo de peligro concretamente con los niños niñas adolescentes que concurren a los establecimientos educativos de, de la ciudad de Santa Rosa obviamente porque、claro. los hechos suceden acá、sí. en Santa Rosa sí, sí. pero digamos investigativamente hasta ahora hasta esta hora de la mañana no ha arrojado ningún resultado positivo digamos que Permite indicar que ha existido esto. O sea, obviamente no es que no descreemos, al contrario, se investiga,、mm. si, digamos, se ponen en la mesa todo tipo de, de hipótesis, pero obviamente no ha arrojado ningún resultado positivo, obviamente, para brindar un poco de tranquilidad, que es lo que quería, digamos,、eh, decirte cuando arrancó esta, esta entrevista. Claro.、Eh, esta decisión de colocar、eh, algún policía a la salida de la escuela es del Ministerio de Seguridad, ¿no? no ustedes no tienen、Eso、nada que hizo... ver. No, no, no, no, eso、ah. lo hizo el Ministerio de Seguridad,、ah. eh, quien está encargado obviamente a través de la Policía de la Pampa de digamos, la protección y, y prevención de la seguridad. Eso、ah. lo han hecho en virtud de, digamos, de toda esta masificación que ha ocurrido digamos, de determinadas cuestiones respecto a que puede haber alguna vulneración de derechos con los niños y niñas y adolescentes, tomaron, creo, con buen a t i n o la decisión de, al menos por un tiempo, Que ya lo venían haciendo en determinados territorios, lo venían haciendo、mm. este, con personal policía, que era lo que generalmente se usaba digamos, cuando salían de la escuela, cortar el, el tránsito vehicular, bueno, algunas cuestiones. Bueno, Ahora digamos, han decidido, al menos por un tiempo, poner esto d i g a m o s en la salida de la escuela en determinadas escuelas. ¿no? Bien. Eh, para resumir y aclarar,、eh, el, las tres denuncias que hubo se investigaron y por ahora no han dado resultado. Sí, sí, eh, sí eh, no sé exactamente. No, no,、bien. no, Eh, digamos, eh, de vuelta a lo de reitero, no es que se descreve el testimonio,、mm. eh, muy por el contrario, o b v i a m e n t e se toman como ciertos los dichos, pero se procede a una investigación que lo hace el personal policial. Obviamente nosotros estamos a la espera de cualquier requerimiento que haga e l persona l policial que está a b o c a d o a la investigación y por el momento no ha arrojado ningún resultado que permita inferir que estos hechos han sucedido o que pudieran llegar a suceder, ¿no?、Bien. Obviamente eso para brindar un poco de tranquilidad también a la sociedad. Bien, bien. Bien, Chacho,、eh, gracias. Bueno,、eh. no, gracias a vos por llamar.